La, el Tribunal Supremo es ratificar, de alguna manera, eh, una sentencia basada en afirmaciones policiales y basada en, en declaraciones eh, hechas o obtenidas los detenidas en sede policial. Entonces, podríamos decir que eh, esta sentencia abre la puerta a las eh, a las condenas basadas en afirmaciones policiales, en atestados o en informes policiales, y la reabre porque ya... Eh, ya estaba abierta desde hace muchos años eh, la, la puerta a las, eh, a las condenas basadas simple única y exclusivamente en declaraciones policiales y eh, policiales obtenidas de los detenidos durante el tiempo de las incomunicaciones es eh, decir que uno de los eh, pilares fundamentales de las sentencia son las eh, son, la, son la validez que la sentencia da a lo que se llama inform, o sea, lo que son informes policiales lo que se han debido denominar informes policiales de inteligencia y ya te digo no son más que informes en los que la policía nos pues, hace constar sus investigaciones sus hipótesis y sus conclusiones pues en estos informes que eh, tenido no son más que afirmaciones policiales se han elevado a la categoría de prueba y se han elevado a, se han elevado más a la categoría de prueba única para condenar eh, para condenar a unas personas por eso lo venimos diciendo desde el principio desde el momento de las detenciones pero es, es algo que ahora se conssa con tribunal supremo es el la parte policía quien dice quién es de ETA y quien dice quién no es de ETA El otro pilar fundamental en el que se apoya la sentencia eh, son las declaraciones obtenidas de los detenidos en sede policial eh, durante el tiempo de la comunicación con varios de sus derechos fundamentales, por lo tanto, en suspenso, y de, de declaraciones que han sido siempre negadas en sede judicial eh, en, desde la primera comparecencia, no después, no una vez que hayan podido tener acceso a hablar con alguien o asesorarse, no, no, no en el mismo momento de la primera comparecencia judicial han sido ya eh, negadas en esa eh, ante ante el juez y que además han sido eh, motivo de denuncia por el maltrato por la tortura que en los detenidos en, eh, que, que los tenía refieren que ha sido el origen de esas de esas detenciones ¿no? ha habido ha habido muchos abusos en estos procedimientos muchas irregularidades pero yo creo que uno de lo que deberíamos destacar es el abuso que se ha hecho de la prisión provisional ¿no? y eh, independientemente incluso de que se haya estado continuamente solicitando la libertad de estas personas y sin embargo se les ha mantenido en prisión hasta prácticamente cuatro años y, y claro es decir, este abuso de la prisión provisional ahora se pone muy de manifiesto Eh, respecto a las personas que han sido soltas, porque han estado cuatro años de su vida en, en prisión por una causa en la que luego se ha hecho que no tiene ningún tipo de responsabilidad. Entonces, la causa se ha producido para estas personas y para las que han sido condenadas también, que también han permanecido durante cuatro años esperando a juicio en, en situación de, de prisión preventiva con estos procedimientos eh, lo que se buscó eh, o sea, decir, eh, tuvieron tuvieron un origen eh, absolutamente político lo mucho desde el principio eh, el, el impulso eh, fue político la actuación la decisión fue policial y lo único que hicieron jueces y tribunales es ponerle esa especie de, pues, de, de, de traje jurídico ¿no? eh, una de las uno de los objetivos y es que lo, y así lo, lo manifestaron en su día era desmovilizar en lo que era un poco creado desaliento entre, en, en la izquierda de la Salé y eh, desgastar políticamente también a la izquierda de la con las detenciones continuas, continuas, continuas eh, de personas pues eh, bueno eh, que podían estar trabajando en unos campos o en otros o, o simplemente pues, eh, que podían estar... Eh, las de la izquierda vertical ¿no? en general entonces eh, ese desgaste esa desmovilización es lo que buscaba esta sentencia hoy estos estás estos operativos yo creo que eh, esta sentencia estos conocimiento esta sentencia si bien si sí lleva a una sensación eh, oscura por parte de, de si las posibilidades de defensa ante estos tribunales estos procedimientos yo creo que la otra cara de la moneda es la sensación de que sea que no han como seguido el objetivo político, el desgraste político que buscaba